A las 9 y 7 minutos, Ángeles, ya tenemos con un cielo cubierto en este momento, ¿no? Estoy viendo por las sí, ventanas. Sí, cambió, cambió. Eh, ya tenemos a nuestro invitado del otro lado del teléfono. Bueno, está Fernando Vázquez por allí, dirigente eh, del 26 días. de marzo, dirigente de la Unidad Popular, al que hemos recurrido últimamente en las entrevistas para profundizar sobre algunos temas que se tiran que se nombran, que aparecen por todos lados pero que es necesario profundizar un poco buen día Fernando, ahí te escuchaba que estabas buenos días Ángeles y sí, Hernán, saludo a bien toda bien. la audiencia y a los compañeros ahí de los equipos de trabajo bueno, y qué día para llamarte para esto el día del cumpleaños de Marx ¿no? sí. justo el aniversario de Marx sí este, sí, es un este un hecho relevante en medio de muchas de las situaciones que nos tocan vivir que muchas fueron eh, predecidas por, por su teoría ¿no? de, sí. de la lucha de clases de, del estudio del capitalismo y el desarrollo de la sociedad ¿no? exactamente este, y... que bueno, que hay que Nosotros lo tenemos presente todos los días, ¿verdad? Este, tratamos este, de seguir a veces hilos de pensamiento y de buscar, porque bueno, lo que se llamó después del marxismo este, es, una, es una ciencia, ¿no? Por que lo nieguen, este, hasta estos días este, la teoría del comunismo, el socialismo científico, este no ha podido ser este eh, descartada este, claro. sobre todo por, por la cantidad de detractores pues como en el terreno social este él lo predijo ¿no? este, en el manifiesto cuando habló de que un fantasma recorre el, el, el mundo. ¿no? este aterrorizando a las clases dominantes europeas sobre todo a los duques a, lo, a las burguesías este y, y yo creo que hoy pasa lo mismo este a otro nivel por más que ha rodado bastante agua bajo el puente este, son unos cuantos años ¿no? este donde bueno Hoy estamos ante otra de las enormes crisis del capitalismo este, que, que muestran este, lo que fue el carácter de sus estudios, ¿no? Junto a él y, y Engels también, ¿no? Porque fueron no? los dos grandes eh, fundadores de, de la doctrina y de, de la teoría este que serviría para los trabajadores y para el proletariado mundial, ¿no? Pero bueno, ese es uno de, lo, de los temas, ¿no? Ángeles, yo antes de, de hablar un poquito más, ¿Sí? te quería mandar un saludo a, a la familia de, de Alejandro, ¿Sí? que bueno, en el día de ayer tuvimos la noticia de que, que había fallecido por por el COVID y que este gran compañero, militante sindical, nuestra organización este <coughs> y que bueno, este para nosotros es un compromiso de lucha, ¿no? No es un compromiso más, es un compromiso como tenemos con todos los compañeros que no están, este, pero sobre todo gente tan buena como él también, ¿no? Porque lo que lo conocimos sí. por más que a veces lo veíamos poco últimamente por sus tareas sindicales era era un hombre de De las primeras líneas de militancia como no, de mucha constancia este, es verdad entonces bueno este pero muestra también este lo que es la actual situación también para los trabajadores del país ¿no? sí. este, y del mundo ¿no? este, porque bueno si bien pandemia o o crisis de este tipo así por enfermedades en la historia de la humanidad existe han existido muchas este, esta que nos ha tocado vivir yo creo que es una de las mayores ¿no? este por lo menos en devastación este, y que entra en abierta contradicción con, con las posibilidades de resolverla no este, sí. porque el hombre hoy Este, con su conocimiento científico tiene posibilidad de resolverla este a través de, de la ciencia y a través de... No, quizá de evitarla, ¿verdad? Pero sí capaz de, de aliviar los costos hoy en vidas ¿no? Este, pero lo que implica ello es también un, un gran cambio dentro de las relaciones sociales y, este y de la... Del, del trabajo explotado diría yo que, que es una de las cuestiones que que nos animaban a hablar hoy no porque porque en definitiva lo que estamos viviendo es una gran crisis del capitalismo no sí. este entonces da, este quería mandarle un saludo a toda la familia a toda la por este tema y comentémosle a la audiencia yo no sé si a vos te parece no pero ...con respecto a la elección de los temas... ...de estos de la necesidad de profundizar que sentimos... no ...que se ve que se corresponde con el momento que estamos viviendo... ...porque se van acumulando temas de una manera... Eh, ...te aviso que a toda la lista que ya conversamos... Eh, ...esto que acaba de pasar en Madrid... ...no claro. solo el triunfo de la derecha... ...sino la reacción del, del que se suponía que iba a ganar... ...y que era una novedad en la política que renunció, también nos parece que daría para un análisis. Pero bueno, vamos, como arreglamos, por los temas que teníamos para hoy, eh, que se nos juntaron también. Oh, igual igual lo podemos tocar, si querés. Digo, bien, eh. bien, bien, bien. O sea, ayer yo lo, lo presencié este vía cable, la renuncia, ¿no? de sí. o sea, por la televisión. no sí. Este este hombre de iglesia, ¿no? Eh, Es lo que pasó en Madrid. Alguna no. idea tenemos también de eso. Bien. Bueno, pero uno de los temas era el de la libertad responsable, que vos me lo asociaste rápidamente después al trabajo alienado. Pero ¿qué es esto de la libertad responsable? Digo, si es una novedad, porque el presidente llegó a plantear que si fracasaba, la libertad responsable fracasa la humanidad, que es bueno, es un anuncio muy fuerte, ¿no? Sí, Ángeles, este yo algunas cosas he repasado en las últimas en las últimas décadas, ¿no? Este, y ustedes vieron que siempre ha habido reformulaciones políticas eh o ideológicas, ¿no? De acuerdo a, a la situación que ha ido atravesando el capitalismo, ¿no? este inclusive también de hasta de el propio progresismo que tuvo sus ideas en estos temas y que tampoco anduvieron no, este, no, no tuvieron posibilidad ¿no? Este, de cambios realmente que sirvan a, lo, a los trabajadores ¿no? este, pero este tema de la libertad responsable a mí me hace acordar un poco también cuando se llega a la democracia o cuando se sale de lo que se llama la periodo de dictadura en Uruguay no sé si vos te acordás pero se habló mucho de de modernidad, ¿no? de, de, de la modernización de, sí. de la economía uruguaya y de, este y sin embargo lo que pasó ahí se plantaron todas las, o se replantó todo el, el terreno para para profundizar más en, la, en las privatizaciones, este, en la liquidación de la industria, en el crecimiento de la deuda. Este, y hubo un gran debate también sobre eso, ¿no? Este, parecía que el que no estaba con la modernización, no sé, sí. era de 1600, 1500 o antes. Es verdad ¿no? eso. Después pasó lo mismo eh, unos años después con el tema de la globalización, que ya nadie, casi nadie habla, ¿no? <ríe> este, eh, que implicaba, digamos, que bueno, que si no te integrabas a un proceso de globalización, que era la globalización neoliberal la que nos proponían, parecía que, este bueno o otra vez de vuelta adentro de la caverna no sí. este como se decía no este, o, o que queríamos seguir me acuerdo el, el, el ejemplo de Albania, no este, o sea de un pequeño país no aislado etcétera etcétera que después junto con el sistema socialista fue arrasado también no sí. ahí en el mediterráneo este Eh, o sea se hablaba de esto peyorativamente para hablar contra las posiciones de izquierda ¿no? progresistas o revolucionarias también en ese momento ¿no? este y así se eh, en cada momento ha habido posiciones de ese tipo pero que son parte de, la, de las ideas este, políticas en este caso dominante no Este, pero que, que jugaron mucho, yo recuerdo, hay hasta discursos de Fidel de la época donde habla de la globalización neoliberal y la globalización de los pueblos, un poco anteponiendo a ese concepto, no que, que estaba tan acuñado y que había calado en sectores de la izquierda, esto también hay que decirlo, porque si no, no estaríamos hablando, este como que se dice, no, ten no tendríamos en cuenta la verdad histórica, ¿no? Sí. Sí. Este, y presente pero digo yendo al tema este de la libertad responsable yo creo que mirando lo que ha hecho el gobierno en un año que este, que el, ellos ponen el como un denominador en la pandemia no este cosa que no se puede obviar pero tampoco se puede obviar este, que acá se ha profundizado se sigue profundizando en las políticas de el capital financiero, este, como se dice, gran, los grandes capitalistas extranjeros y nacionales, este, que no pueden dar respuesta a las crisis sociales. Angelina. Entonces, el tema de la libertad responsable, este, cuando te hablan de libertad responsable en relación al distanciamiento social, en relación a, a, a la vacuna, escúchame nosotros para dar vacuna en este país no precisamos libertad responsable. Hay que vacunar. Hay sí. ministerios, hay entidades. Es cierto que esta... este Ahora, ¿qué es lo que se ha puesto en, en, en, en tela de juicio? Se ha puesto en tela de juicio todo el Sistema Nacional de Salud. este ¿Qué tiene? Hemos hablado mucho sobre estos temas, ¿no? Sí. Este, Cómo la salud se ha transformado también en estos años en una en una mercancía más no solo en nuestro país, ¿verdad? Porque después vamos a hablar un poquito también de lo que pasó en Estados Unidos, pero digo, este cómo Estados Unidos tiene que resolver este problema porque si no de última no no es tan grande la crisis que no puede rearticular su economía, la, la la crisis capitalista y yo creo que acá El tema de la libertad responsable que ha planteado el Presidente de la República y su, este, su entorno, este, en definitiva, creo que apunta a un disciplinamiento social. ¿no? Este, eh, porque en estos últimos tiempos también, resultado de la crisis, la falta de respuesta ideológica, o se busca un chivo expiatorio, ¿no? como son los jóvenes porque uno de los flancos más ¿verdad? uno porque roban o porque son pobres y los otros porque, como dicen ahora son chetos, yo que sé, sí. que hacen lo que quieren, entonces, pero siempre han hecho lo que quieren, entonces eh, eh, porque Lío en Pocito y Carrasco y en Punta del Este hay desde que yo me acuerdo, ¿no? este Entonces, no es un problema de esta época los problemas que tenemos, algunos algunos vienen con verdad con moñita y sí. y se lo fan ahora no se usa más y para de nuevo ¿no? mm. este pero este por eso yo creo que el tema porque se si, si ahonda en el tema de la libertad este eh, tendríamos que rascar por lo menos un poquito más ¿no? porque para algunos la libertad es hacer lo que quiere si sí, justamente por eso para digo, nosotros parte de un concepto este de, de la necesidad ¿verdad? porque si vos sí. tenés libertad para hacer lo que querés, ahora la familia un trabajador va para un hospital, no lo recibe va, para un, va a buscar una casa, no tiene casa, se la tiene que poner con cuatro chapas y empezar a construirse sí. después que ha trabajado toda la vida para la escuela tampoco, entonces ¿cuál es la libertad responsable? Sí. lo mismo para el campo este, sí. porque los niveles de analfabetismo en este país han aumentado también Entonces, reales, ¿no? Porque a mí que no me vengan a decir que con la virtualidad arreglas los problemas solamente, ¿no? No, no, no la el estoy negando, ¿no? No la estoy negando. Real, sí. Este, pero, entonces, creo que... Y el otro problema, ángel y Corto, este, es que este a, acá lo que sería responsable es terminar con la miseria, ¿verdad? Para que haya un nuevo concepto de libertad en la sociedad uruguaya, y no que a cada rato te tiren por la cabeza, viste, que hay libertad. Si no, miren para Colombia, a ver, que, que, que bienvenida la democracia con conduque. Este, ahora no está en la FARC, ¿quién está? y está? ¿Está el narcotráfico? ¿Está el gobierno? ¿Está el imperialismo? Es la, eso es lo que nos están proponiendo, entonces. Este, eh, porque la realidad... este también hay que ponerla sobre la mesa y hay que hablar con responsabilidad sobre los hechos. Sí. En un país que crece la, la desocupación no es solo por la pandemia, ni, ni porque... O sea, ha distorsionado, ha acrecentado los problemas. Sí. Este, pero yo una, estoy... una, sí, sí. Lo que vos estás planteando, digo pensando en los oyentes, no porque en cada cosa de estas que se larga ¿no? si se larga este concepto de la libertad responsable y se lo empuja desde arriba eh, se va creando ideas se va moldeando mentalidades también mm. que lo, lo grave es que cuando se ha pretendido discutir ese concepto se lo lleva al terreno de si hay que abrir o cerrar los shoppings o claro. cosas así pero esto va más allá ¿no? Sí eso en realidad es la presión que ejercen los grandes empresarios sobre la política del gobierno porque si bien el gobierno tiene una política, el problema es que no pueden abrir demasiado porque después se les torna incontrolable esta situación claro. también, Ángeles o sea, hay una contradicción que se ha generado en esta época ¿verdad? este mejor dicho, que se ha profundizado, que entre la capital y el trabajo este, porque si vos tenés cada vez mayor concentración de riqueza, ¿verdad? Los ricos se han concentrado más en el mundo. ¿Verdad? Con con grande, este gran capacidad de poder económico y financiero. Este, en todos los, los niveles de las industrias. Este, y si homera, ¿cómo están los trabajadores? Este, yo qué sé, el el otro día eh, eh, Este, uno mira lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? que era uno de los temas. ¿no? El, sí, este, el discurso de Biden. Que sube que suben los salarios, ¿verdad? Y que suben, no sé cuántos, eh, 15 dólares, creo que por la día. La ¿no? Sí, la, la hora. hora. Este, dólares, pero ¿por qué es eso, Ángeles? Porque tienen un nivel de desocupación altísimo. Este, sí. Y porque el consumo está afectado. Y por porque los problemas raciales no, no son impresionantes este, sí. y porque la violencia policial sobre los negros los inmigrantes los chinos es brutal verdad como si los blancos no fueran inmigrantes no este, porque en realidad vin todo de europa igual que acá sí. este, entonces este ahora obliga verdad a los sectores en este caso del partido demócrata a dar hoja Yo espero que, ojalá copiaran algunas de las cosas que están haciendo, porque si acá decís 15 dólares la hora, yo sé que es un disparate, no lo pueden hacer. Pero pero ¿cuánto se llevan algunas empresas en este país? ¿Cuánto han entregado de soberanía verdad en tierras para, para las empresas extranjeras, este, eh, vía subvenciones para la zona franca? es brutal, ya con el progresismo con los gobiernos de frente se hablaban de cerca de 10.000 millones eh, eh, de miles de millones de dólares en, en, en subvenciones ¿verdad? Claro, claro. entonces este ¿y eso de dónde sale? ¡ah! sale de las condiciones de vida de nuestra gente, ¿verdad? porque sí. si hay miserias por eso, no es porque vino, porque fulano no quiere trabajar porque eso es, es parte de otro fenómeno este o porque somos baos uruguayo porque hay muchos empleos públicos, que hay Montevideo contra el interior que el montevideo yo he escuchado nuevas teorías del campo que vienen, viene, en realidad son más viejas que, que Tutankamón, ¿verdad? porque dicen que el, el campo es el que produce toda la riqueza, es falso eso, Ángeles sí. es falso, porque ya en 1600 hay teorías económicas dentro de Inglaterra que planteaban eso Están, nadie se acuerda de ella verdad pero este, pero ver, decían que toda la, la riqueza salía de, de la tierra en, en la tierra es un, en, en un lugar de, de como es una parte de la fuerza productiva de un país ahora sale el trabajo no este, sí. entonces son Bien. tantas las cosas que están arriba de la mesa que yo creo que hay que poner algunas porque Yo te había dicho también, hablaba un poquito del tema del trabajo alienado, ¿verdad? Porque en estos en estos tiempos este es tremendo lo que está pasando, ¿verdad? Está ah, claro. Es, Fernando, sí, tenemos que hacer una pausa ahora vale, y seguimos enseguida, ya arrancamos para otro tema. Muy bien. Ya seguimos con Fernando Vázquez de la Dirección Nacional del 26 de Marzo, Unidad Popular, Dialogando con Ángeles. Y Ángel de Paso Carrasco manda un mensaje al 099326381 que dice Buen día, parece que Biden escuchó a Marx, hoy que estamos recordándolo y reivindicándolo. En su discurso deschavó a 650 eh, elementos, grandes elementos trillonarios en dólares, dice Ángel. Es cierto y bueno, no sé Fernando, si nos vamos al discurso de Biden sí, puede ser, sí nos vamos al discurso este, de Biden yo quería decir una cuestión también sí. sobre esto de, de la alienación del trabajo, que daría sí, para mucho no, ¿no? Sí, pero es un titular nomás ¿viste? Uh -huh. porque nosotros siempre decimos ¿no? que uno de los elementos es, es el trabajo pero el, este si el trabajo es explotado este o sea se compra y vende la fuerza de trabajo se necesita un, un gran esfuerzo de las fuerzas sociales este, o de los motores verdad de una sociedad este, especialmente de los trabajadores para que este que ya este explotación desaparezca, ¿no? Porque una de las cuestiones, recordando a Marx, este, fundamentales, es que él también, no en el proceso ese descubrimiento de la pluralía, ¿no? que trata mucho el tema como relación social, este como uno de los factores de relación social de explotación, también profundizó en el tema del trabajo, ¿no? Este y él plantea que en la en la medida que, que la Este, que, que, que la riqueza queda en pocas manos y el trabajo es social o sea los trabajadores trabajan para para sus apenas para su subsistencia ¿no? este para reproducir el, el, el mercado de alguna forma no sí. este, entonces es una pérdida o sea generan mucho más riqueza de la que obtienen entonces es un, en ese proceso también se da un proceso de, de alienación en relación a su conciencia o sea, la conciencia este no sale solo de, así de, del trabajo explotado sino que hay que eh, profundizar en los elementos este políticos, ideológicos sociales para hacerse como es que se dice este eh conciencia para sí no este no solo de tu situación de clase sino de la perspectiva y eso es, es un gran tema porque atañe también a, la, a las cuestiones políticas o ideológicas este, pero cuando se pierde la obje, el, el, el objetivo de para qué estás trabajando y se va para otro y la sociedad está en un gran problema desde ¿no? sí. que en general esto yo he visto que no Este no sé no sé no se trabaja mucho, pero que es eh, una cuestión muy importante porque vos, yo voy a poner un ejemplo muy muy sencillo que todos conocen. En este país en la construcción, por ejemplo, ¿no? Los obreros trabajan toda la vida. Ahora no tienen ni derecho a a tener una vivienda digna, ¿verdad? Eh. Y han construido palacios, como dice la canción. Pongo ese elemento porque es uno de los más, ¿verdad? Además, acá hay una larga, larga trayectoria, ¿no? Y lo mismo en otras ramas, Ángeles. Sí. Este, este, yo que sé, en la educación, que no es exactamente lo mismo, en la construcción de herramientas. Este, entonces ahí se muestra cómo vos no trabajás para la sociedad, sino que y que esto no se arregla solo con este, con obras de beneficencia, ¿no? Pero la dejo por ahí, por ahora. Está bien, está bien. Eh, lo de Biden, que estamos pesados nosotros con esto del discurso de Biden, que fue un discurso que hizo hace una semana, cumplía 100 días, y fue un discurso presentado eh, como él mismo, su actitud, así como un hombre de gran éxito, de un gran triunfo, y que, bueno, se ha dicho el discurso más progresista de un presidente de Estados Unidos... Eh, leía que se dice, puede llegar a, a ser un transformador de la realidad de Estados Unidos, habló de los trabajadores, la necesidad, como vos decías, del aumento de salarios, los inmigrantes, las mujeres, eh, todo pasó por allí. Pero bueno, ¿cómo lo viste vos? que ¿Cómo ubicar este discurso? Bueno, este yo creo que acá hay un, un elemento que hay que volver a lo que venimos de reafirmando ¿no? que que la crisis del capitalismo no es un, no es un discurso no este, no es una una enunciación sino que es parte de la vida real este, de estos últimos tiempos y que bueno llega a un punto que se ha profundizado ¿no? y, y se puede decir que eso se ha tensionado más particularmente Esto visto desde acá, Ángeles, también, ¿no? Sí, claro. este, Con la salvedad que pueda haber, por lo que ha sido la administración de Trump, ¿no? De Trump, este, que fue un, este, un desastre universal, ¿no? El fascismo más brutal, este, la, la supremacía blanca, este, la represión interna, la construcción del muro ¿no? con México este y toda una serie y que terminó en lo que terminó en el en, en, la, en la insurrección esa contra el Capitolio que hubo ¿no? sí. este que en términos de la política norteamericana va a pasar mucho tiempo para recomponer eso también ¿no? sí, bailen dijo el ataque más fuerte sí. a la democracia ¿no? en sí, los claro. Estados Unidos este Entonces, creo que el, el discurso de Biden hay que... Y bueno, y el tema de la pandemia también, ¿no? Este, porque acá ha habido grandes problemas en las industrias, en la desocupación, este porque el gobierno anterior gobernó realmente para para grandes empresas, alentó muchas cuestiones también de... este irracionales, muchas de ellas, hasta el punto de vista de los capitalistas, porque también lo fueron dejando de lado. Por algo ganó no, sí. Biden en los últimos tiempos. Había condiciones sociales y había condiciones políticas y económicas para que se, se produjera un cambio en ese país. no este, Entonces, esto sin profundizar mucho, en, en pero el discurso en sí, Yo creo que hay, hay elementos importantes, ¿no? Primero que toma casi todo lo, lo, el tema electoral de él, ¿no? Sí. Es un discurso muy producido, por, por decirlo de alguna forma. Este, toma el tema del empleo. Está presidido por, por dos mujeres, ¿no? Este, su vicepresidente, Kamala, no me acuerdo. Harris, el Kamala Harris. Y Pelosi, que es sí. el brazo político principal de ahí. En, en el, el Congreso. ¿Eh? En el Congreso. En el Congreso. Entonces, este creo que eso también es una señal, ¿verdad? este Importante que se viene produciendo ya en los últimos tiempos. ¿no? Después creo que hay temas como este, como el medio ambiente que estuvieron, Sí. Del tema de, del trabajo que hace una una inflexión. Yo creo que algunos se pueden haber sorprendido porque él dijo que este que en este país este el tema habló del tema de la sindicalización y habló el tema del trabajo, no de que los trabajadores habían cumplido un papel muy importante en los Estados Unidos y habían hecho posible el desarrollo de las capas medias también, dijo algo uh -huh. así por así, sí. más o menos por ahí que había creado, los trabajadores habían creado la clase media y se pararon todos en el Congreso a aplaudir sí, sí. Este, pero digo eh, eh, si uno agarra esos temas es cierto sí son eh, eh, es un sacudón impresionante a, a, a la política interna de Estados Unidos porque hay problemas que no están resueltos en estos días siguen los raciales y sí. todo tipo, ¿no? y de repente ayer enterraron a otro más, asesinado por la policía. Sí. Después está el tema de las ayudas masivas, ¿no, eh, Sani, eh, Ángeles? Sí. A, a todo este tema, ¿no? Las ayudas, eh, ese dos y pico de billones de dólares destinados a, a, a los hogares norteamericanos, ¿no? Sí. que eso tiene un efecto importante por más que eso también eh, hay que verlo ¿no? porque está mucho muy dirigido también a empresas y este, medianas y algunas no tan medianas ¿no? Este, pero que busca una reactivación interna también este, y después hay algunos otros este, no sé, puede ser que me, eh, ah, y el sistema de salud también ¿no? que vuelve O sea, hace un planteo muy fuerte en relación al sistema de salud, que no puede ser que los norteamericanos no accedan de otra manera. O sea, vuelve sobre los pasos de su programa, y que había planteado sí. Obama también, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y que lo... podían, también el tema de bajar el precio de los medicamentos. Ah, y el tema del precio de los medicamentos. Lo tengo apuntado por acá también. Sí. Lo que pasa es que es cierto, ¿sí? Entonces, son cosas muy sentidas en los últimos tiempos, ¿no? este y si a eso le asuma todo el tema de la crisis política no ahora yo también quería detenerme este es probable que haya más elementos en esto verdad de las relaciones este pero también Estados Unidos es el primer país capitalista del mundo no el, la potencia mayor por decirlo por lo menos hasta ahora por más que ya no están no es como antes este pero sobre todo por el tema chino, ruso, este, etcétera, ¿no? y, y el deterioro que se ha producido con el gobierno de Trump con Europa, ¿no? Que eso es notorio por por los, por los cambios que ha habido ahí también, ¿no? Claro. Ahora hay una cuestión que creo que es muy importante que es, que es importante también en, en la política interna y en la imagen norteamericana que es el tema de la inmigración. ¿no? Este, porque desde que desde que este cayó Trump, cambió de gobierno, se ha y ha habido otra política, ¿no? Este, por más que la inmigración se ha acentuado, podríamos decir, ¿no? De los países de, de ahí de Centroamérica, ¿no? De, claro. desde Honduras, de Guatemala, de El Salvador y supongo que desde México también, por más que no ahora Digo esto porque ahí nombra a su vicepresidenta, esta mujer Kamala Harris. Harris. ¿no? Este, a a encargarse de este y por primera vez reconoce algo que ojalá lo reconocieran para toda América Latina, ¿no? O para todo el mundo. <risa> este, que es que las eh, que han fracasado en los temas inmigratorios, ¿verdad? Uh -huh. este, y que no solo este eh que Estados Unidos fracasó y que dice dice otra cosa que, que el problema es, está en los países de donde sale, o sea, en las causas supuestamente. No abunda sí. en ese tema, ¿no? Este, en las causas que generan la pobreza y que eso gente. Entonces, hay que atacar Eso hace causas. que se vayan para Estados Unidos porque no se pueden quedar en sus países. Exactamente, exactamente. Entonces, este es un tema que este Eh, viniendo desde de, de Washington y del primer jefe de, de ese gobierno, se supone que una política diferente va a haber ahí, ¿no? Este, sí. Pero los antecedentes de la política norteamericana hacia Centroamérica dejan mucho que desear, ¿no? Este, sí, dejado... porque la, la promesa sería, o el enfoque que él hace, es que se necesita apoyar más a esos países para que no se no emigren hacia Estados Unidos, claro. pero ahí temblas porque si viene a Estados hay, Unidos a esos países. Hay antecedentes, yo que sé, para poner un ejemplo de la política de la Alianza para el Progreso de los 60 y seguí después, ¿no? Este, con la inversión extranjera, las privatizaciones, la ayuda militar. Entonces, ahora también tomo otro elemento sobre Cuba y Venezuela prácticamente todo lo mismo sobre Haití prácticamente todo lo mismo entonces hay que ver todo, ¿no? este también hace otro anuncio importante que es lo de Afganistán, yo creo ¿no? que reconoce también por la vía de los hechos este, una derrota ahí, en, sí. digo, llevan este 30 años y no, no han arreglado absolutamente nada, ¿no? Este eh, es más porque Afganistán a veces se lo ve como un país, ¿verdad?, de tránsito, atrasado. Perdona que salte de una cosa a la otra, no, Ángeles, pero, Este, pero él anuncia el retiro de las tropas norteamericanas este luego de este de muchos años de estar allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema, verdad? Primero fue el tema con el terrorismo, mataron a Bin Laden todo guerra total, empezaron con Irak siguen, y ahora están con Sí. Entonces, hay un repliegue, pero ¿por qué? ¿Por esta política no es eh, inacabable? O fíjate que en Afganistán las tropas inglesas están desde 1860 y y ya hablaba Federico Engels sobre el carácter indomable de los combatientes afganos. Este, Engels, mira, ¿eh? entonces no es un problema nuevo para lo, palos ingleses o para norte o para la OTAN, ¿verdad? Lleva más de un siglo. En los últimos años tenía otro otro tema porque antes fue la guerra del opio, las pero el problema es que en Afganistán no solo el comercio, sino también este hay de todo en Afganistán, ángeles, sobre todo sí. estos estos nuevos este minerales que se necesita que entonces precisa una solución política para ahí también. Pero bueno, me quedo porque me voy un poco por Está bien, está bien no pero fue fue de los centros y, y después lo otro que él dijo el tema de las vacunas y, y cómo sí. le está yendo con el COVID-19 que hay quienes sí. dicen que, que en el entorno de él saben que todo va a depender de, de si puede detener a la enfermedad y cuántos cheques le meta a la gente de ayuda claro. a la cantidad de gente que está en una situación muy difícil también no claro Yo creo que sí que hay digo porque así como este vuelco creo que un oyente un compañero recién hablaba de, del discurso progresista y fue catalogado así sí, el más ahora hay que ver las condiciones eso lo que está mostrando es que este que con políticas tradicionales del capital tampoco resuelven esta situación porque la envergadura de esta crisis Eh, es superior a, del, a la de los, la del 30 si te pone a quién le van a echar la culpa hoy al comunismo sí. a, a, a, la, a la cuestión de Putin que es como el es que se dice lo, lo nombró también déspota no sé qué le dijo sí, este, sí. O, a la, a la, o a los chinos no, este, lo que pasa que acá este, Estados Unidos ha sido responsable ¿no? de toda esta situación internacional Y aparece otro problema, como ha aparecido dentro de Estados Unidos con, con todas estas movidas de ultraderecha que ha habido propiciadas por Trump, ¿no? que sigue reconociendo entre, sigue diciendo, entre otras cosas, que le robaron las elecciones, ¿no? porque ese otro ese otro tema. Pero está todo el tema de, de Europa y de Ucrania. En Ucrania ¿Sí? hay, hay gobiernos de ultraderecha. no Esta semana que pasó hicieron un hubo un, un homenaje a, a, a Goebbels, ¿no?, este, en, en Kiev, ¿verdad?, este, y estamos hablando de, este o sea, con, de abierta complicidad con gobierno de Estados Unidos, porque ahí está también la OTAN, y ahí está Estados Unidos en la agresión, en este caso a Rusia, que hoy no es no está el tema del comunismo, pero es son zonas de influencia, no está todo el tema de gas, hay una cantidad de cosas ahí arriba de la mesa con Europa claro. entonces, ¿qué pasa? que la guerra este está arriba de la mesa este está todo el tema este, de Israel con Irán ¿verdad? porque en estos días siguen los los golpes a los palestinos... este y los ataques a Siria... etcétera... etcétera. entonces... hay un, un clima de, de gran tensión internacional... y una ascensión... sí, de la derecha... ¿verdad? que... entre otras cosas... es la que quiso impedir el gobierno... Eh, el nuevo gobierno norteamericano... de Biden, ¿no? Sí, sí. entonces... hay que ubicar estas contradicciones... porque si no... nos comemos la historia, ¿no? Este, y lo mismo... Lo que está pasando en la región, Ángeles, porque lo de Colombia es tremendo. Este, no, es, ahora es... ya no hay no hay guerrilla. Sin embargo, está muriendo hay la gente en Hay más muertos que antes. ¿eh? Eh, Fernando, déjanos hacer la última sí. pausa y venimos unos poquititos minutos más que hay mensajes también. Bueno. Bueno, último bloque que nos queda con Fernando. Voy rápidamente con mensajes. Eh, Silvio dice, buen día compas, un saludo a Fernando a quien tuve el placer de conocer en 8 de octubre frente a la escuela Sanguinetti pregunto, en el aniversario de Marx ¿cómo se entiende el marxismo siendo internacionalista? ¿A lo lasalle o la sal? ¿O siguiendo la línea política de Kauski y Bernstein? ¿Sería bueno...? explicarlo, sabemos que eso da no, daría para rato pero bueno tres minutos apelamos a la síntesis de Fernando eh, hablaba de Colombia, Fernando y nos está escribiendo Camilo desde allá buenos días compañeros de la radio, en Colombia la situación está cada vez peor y hay de todo un poco inconformismo del pueblo por la opresión, la no inversión en salud y educación, dice Camilo Para este gobierno la guerra y el narcotráfico son un negocio y cuando el jefe del presidente es este mensaje, imaginen que se puede esperar y mandan una imagen que, que ha circulado de algo que escribió en su cuenta de Twitter Álvaro Uribe, donde dice apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Y hay un saludo, un audio de Gerardo Carbone, trabajador de Antel, eh, que vamos a resumir porque dura como un par de minutos. A ver, por lo menos una parte. Este, bueno, eso es aparte. Llamé para sobre todo para opinar el tema de la libertad responsable, ¿no? Yo creo que la, la crisis que está viviendo el capitalismo porque eh, está buscando la manera de culminar, de crear el esclavo moderno, ¿no? Donde, donde ya en su momento no alcanzó el ingreso del hombre al hogar y salió la mujer a trabajar y ya... Eh, en estos momentos no da ni que trabajen los dos este, y creo que eso de libertad responsable es para hacer carne, para no, para no... cuando esto explote este ir como sometiendo a la gente, ¿no? no te junté, no te aglomeré le sirvió el pelo todo esto de la pandemia, ¿no? pero en algún momento esto va a reventar somos un país de 3 millones y medio casi y, y labura... Eh, no sé, un millón y medio me atrevo a decir, y creo que es un poco menos. Realmente, tenemos un millón de jubilados, 900.000 prestaciones, y, y de los gurises, y de los incapacitado Creo que se está trabajando, en realidad, no llega el millón y medio. Bueno, resumimos el mensaje que enviaba Gerardo. Bueno, no sé, Fernando. Sí, bueno, gracias por mensajes. La, la primera pregunta de compañeros sobre Kauski la Salle daría para otra. Uh -huh. Sí, porque... claro. Pero, no, digo, son reactivaciones de este, eh, corrientes que, que negaron el marxismo, ¿no? Entonces este, interpretaron dentro de los marcos de, en el caso sobre todo de Kauski, de la democracia burguesa, ¿no? Y planteó el, el propio de decía que el desarrollo del capitalismo iba a terminar el socialismo ¿no? por, el, por el desarrollo de las fuerzas productivas exclusivamente pero bueno con una teoría evolucionista ¿no? pero digo este no sé ángeles si sí. tenemos sí, que ir cerrando sí. yo creo que acá hay otro tema verdad eh, que se pone en evidencia con esta crisis este a mí me quedó una cuestión ahí sobre la cuestión esta de la pandemia y a nivel internacional que muestra también las contradicciones ¿no? que hay en, entre la, los distintos niveles de este, de competencia y de problemas políticos ¿no? sí. pero fíjate no este, solo para que la gente reflexione también no en la india es uno de los lugares hoy más Por lo que muestran las imágenes yo diría que de los más aterradores, digamos, más eh, complicados por la pandemia, pero también la miseria ahí es algo tremendo, ¿no? Este, 1400, casi la misma población de China, pero con un desarrollo con otro con otra historia, otro proceso aliado de occidente en este momento. Este y el principal productor es uno de, no sé si el principal, pero es uno de los principales productores de vacuna Ángeles. Sí. Y no puede vacunar este por la acción de las multinacionales, te das cuenta porque de ahí salen para todos lados. No sé sí. si de acá compramos también de ahí, pero este entonces también en los procesos esto de la pandemia el desarrollo de, la, de esa contradicción que hablábamos al principio entre el capital y el trabajo, está presente, ¿verdad? Porque eh, Estados Unidos mismo, ¿no?, que va a tener que resolver, Está tratando de resolverlo resolver en el tema de la este, de la vacunación y, ahí, y han vacunado este, unos cuantos millones de personas, creo que se, ya llevan como... No sé cuántos millones, ¿viste? Pero un número muy importante... Este el mayor el que tiene más vacunas del mundo, ¿no? Este este y ha, ¿quién ha vacunado? Ha vacunado Estados Unidos, ha, está vacunando, ha vacunado Israel, ha vacunado algún otro más, Chile y nosotros venimos ahí pedaleando, pero comprando, ¿no? este no hay en este tema hay un gran manejo del poder. Lo digo porque Este, yo no estoy contra, yo soy de los que creo que hay que vacunarse, ¿no? por sí, supuesto, sí, sí. pero este, este esto ha traído una gran distorsión dentro de la actividad social y de la vida económica, manipulada también por, por la ultraderecha, ¿no? pero quería claro. precisar eso también. Muy bien. Bueno, Fernando, gracias por todo este tiempo y estaremos en contacto. Vamos a con las la órdenes. Vuelta.